Arriba a i Mungat la inauguració de l'aula d'extensió universitària Timó. L'acte serà aquest divendres a la tarda i comptarà amb la presència de Patricia Almarcegui, escriptora i professora universitària de literatura comparada. Després d'investigar sobre l'orientalisme i la literatura de viatges, Almarcegui arribarà a Mungat per realitzar una conferència que donarà el tret de sortida a aquesta iniciativa destinada a la gent gran. I nosaltres ens avancem a aquesta xerrada i volem analitzar tots els canvis que estan tenint lloc al món àrab, perquè tenim a l'altre costat del telèfon a Patricia Almarcegui, muy buenos días. Buenos días. Pues precisamente comentábamos esto del mundo árabe y de todas estas revueltas que estamos viendo los últimos meses, porque precisamente es el tema que centrará este eh, coloquio, eh, esta eh, conferencia que quedará este viernes, ¿no? Sí, sí, mañana, sí. Pues eh, explícanos un poco, porque se está hablando mucho desde muchas perspectivas mmm, de cómo está afectando a la sociedad occidental, de si realmente estamos tan separados o somos tan diferentes, si chocamos o no. Mmm, desde tu perspectiva, como decíamos, que has viajado mucho y que pues, has estudiado muchísimo estas culturas, ¿cómo lo ves todo lo que se está produciendo en los últimos meses? Bueno, pues en principio lo que se está produciendo y se ha producido desde hace tres meses o solamente tres meses y una semana eh, es algo que yo considero eh, esperanzador, eh, esperanzador no sé las formas, eh, cómo concluirán y las formas que irá adquiriendo pero es algo esperanzador porque bueno han surgido unas eh, revoluciones que a mí me gusta llamar las democráticas y que tendrán eh, un proceso democrático y que llevarán a una resolución y una finalidad democrática, aunque tampoco sabemos en qué términos tendrán ese final. Es decir, qué tipo de avance o no, o de experiencia democrática será, pero es una experiencia democrática que ha surgido además a partir de una juventud ¿No? Una juventud eh, desarraigada, que no pensaba en el islam, es decir, que no defendía unos motivos religiosos, eh, ni mucho menos islamistas ni islamistas radicales, y eso es algo muy esperanzador. Es una población que estaba cansada, harta de no tener un espacio social... ...un espacio político de representación... ...y ha salido eh, a la calle... ...y por lo tanto... Eh, ...bueno, es yo creo algo eh, optimista... ...esperanzador... ...pero que va a tener eh, muchas dificultades... ...en su proceso de continuación democrática. ¿no? Es curioso que lo califiques de, de esperanzador... ...y de optimista... ...cuanto desde el mundo... ...desde nuestra sociedad... ...después de todas las noticias que se están publicando... Eh, ...después de todo lo que se ha escrito en periódicos... ...un poco lo que se oye en la calle... Es es la palabra más bien miedo, ¿está justificado este miedo o no, estamos no. difundiendo? Pues... No, estamos estamos difundiendo, eh, lo que está ocurriendo son unos sucesos nuevos, unos acontecimientos eh, novedosos y los estamos volviendo a leer y a interpretar a partir de fenómenos y estereotipos eh, pasados, antiguos, ¿no? y uno es el miedo, ¿no? un miedo eh, que se ha generado, Eh se ha generado, se ha construido artificialmente que la, para que la gente sienta miedo y yo, claro, cuando se habla de miedo habría que saber miedo a qué, si precisamente lo que le ha ocurrido a esta población que se ha manifestado ...en todo este enorme mundo, ¿no?, eh, ha sido precisamente que ha desaparecido su miedo. Es decir, se han manifestado porque ellos mismos han dicho, bueno, basta ya, o sea, queremos otros gobernantes... ¿eh? ...y que nos representen de otra manera y han salido a la calle. Es decir, ellos precisamente porque han dejado de tener miedo... ¿eh? han surgido una serie de experiencias de revoluciones sociales y también democráticas. Entonces, ¿tener miedo ahora? ¿Miedo exactamente a qué? no o se habría que hablar esa población a que tiene miedo, uh -huh. ¿sabes? Es decir, que yo el tema del miedo, el miedo es uno de los elementos que más inseguridad crea y, y que más respeta respuestas negativas también genera, ¿no? Es decir, y el miedo yo siempre lo vinculo con una ignorancia, ¿no? Eh, se hace vivir en el miedo cuando no se da la información necesaria. Si tuviéramos la información necesaria y más información dejaríamos de tener miedo, ¿no? El miedo hay que superarlo. Entonces, ¿a qué tiene miedo ahora eh, la gente, no? De hecho, el miedo también es como repercutirá a nuestra sociedad, a nuestro estado de, de bienestar, teniendo en cuenta pues que eh, muchos de estos países ha hablado mucho, ¿no? ¿no? De, de, de cómo las jaimas han estado en la Moncloa, etcétera, etcétera, de cómo desde Occidente se ha apoyado ciertos regímenes a, a lo largo de los años y que bueno que ahora el miedo es que todo esto se rompa, el tema del petróleo, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. sí, bueno, pues si por ejemplo se rompe el tema del petróleo, eh, voy a ser eh, bastante radical, bueno, pues lo que hay que hacer es comenzar a, a, a pensar, no, que ya hemos pensado mucho sobre otras fuentes alternativas, pero comenzar a, a, a pensar que no hay petróleo y ya habrá que vivir sin petróleo, que es una barbaridad lo que estoy diciendo y, y, y lo que eso significa, pero me refiero que ya vale también, ¿no? Es decir, pues bueno, tendremos que generar eh, energías de, de otra de otra manera. Pero bueno, está claro que Occidente, por intereses económicos y por intereses del, de los hidrocarburos, ha estado apoyando eh, estas, estas manifestaciones dictatoriales, a estos dictadores, ¿no? Es algo así como mantener las tiranías para tener hidrocarburos. Eso es intolerable, ¿no? Por otro lado, a eso se suma Eh, yo lo llamo decidia ignorancia ¿no? Eh, no se ha querido saber más, eh, no se ha querido entrar en más temas, ¿no? Era una posición fácil, al fin y al cabo, ¿no? De vamos a mantener que no haya desórdenes para eh, conseguir otras cosas a cambio. Bueno, pues habrá que pensar en otras formas, eh, bueno, en otras formas eh, diríamos de autoabastecernos o abastecernos ya de una vez, porque además las reservas petrolíferas ya sabemos las que quedan, es decir, quedan quedan que 50 años, 60 años, bueno, pues ya es hora de que comencemos a pensar como han pensado incluso algunos países árabes eh, qué es lo que tienen que generar eh, es decir, cómo sus recursos Emiratos Árabes Unidos, sus recursos ya no van a venir a través del petróleo y cómo tienen que generar otras fuentes de recursos, lo que está haciendo en estos momentos dubai y lo que ha hecho en los últimos 10 años, no generar el centro un centro de turismo cultural eh, importantísimo para ciertos países árabes eh, para que tengan ahí sus segundas y terceras residencias, porque ellos mismos saben que no van a poder continuar viviendo eh, de estas fuentes que se van a agotar. Es decir, que yo a este respecto pienso que tendríamos que ir más allá, pero mucho más allá, ¿no? Uh -huh. Necesitar otras fuentes energéticas. Y estamos hablando de estas revoluciones que están llenando periódicos los últimos tres meses, pero eh, quizás nos tendríamos que remontar, no sé si a, incluso a, a lo que sucedió hace 10 años cuando cayeron las torres geelas hubo el atentado y empezó a moverse empezó pues a cambiar uh, un poco nuestro mundo no efectivamente efectivamente hay lecturas a partir de ese once lecturas interesantísimas, simplemente de la geostrategia de Occidente. Es decir, como Occidente lo que ha ido haciendo también es intervenir en países, en una serie de países, simplemente para ir eh, teniendo más hidrocarburos. no Es decir, los intereses no eran unos intereses políticos, Eh, para nada, sino eran simplemente unos intereses geoestratégicos y económicos para conseguir esos hidrocarburos, ¿no? Y eso eh, es una lectura eh, que se ha hecho ya desde hace aproximadamente pues 15 años y que el 11 de septiembre puso en evidencia, ¿no? Hay ciertos profesores universitarios que han eh, ido eh, explicando cuál sería el mapa, es decir, cómo iría Occidente decidiendo en qué países tenían que generarse una serie de conflictos para irse haciendo con el mapa de los hidrocarburos, ¿no? Y lo han acertado. <ríe> Yo las lecturas que he hecho lo han acertado perfectamente, ¿no? Se han ido avanzando dónde se generarían conflictos y los conflictos se han generado allí, ¿no? En esos países porque era una manera de continuar teniendo eh, hidrocarburos. Uh -huh. Andrés, ha hablábamos un poco del miedo y uh -huh. dentro de este miedo no sé si está también el tema o viene derivado por el hecho de que muchas veces la aproximación que estamos haciendo a estas revoluciones están siendo, mmm, no sé si únicamente religiosas, pero el factor religioso lo estamos poniendo muy por encima de otros temas. ¿no? Sí, se ha puesto. Se ha puesto desde el 11 como bien decías tú, el factor religioso ha sido lo que antes ha saltado, eh, es decir, cuando se cubrió vía la prensa estos temas sea lo primero que surgía ¿no? Esa posibilidad, ese miedo a un fundamentalismo eh, religioso. Eso ahora mismo, eh, por todo lo que yo estoy leyendo en la prensa, por fin está desapareciendo. Es decir, los medios de prensa eh, ya eh, estos jóvenes que han salido a la calle han demostrado que eh, luchan por unos valores políticos y sociales y no solo religiosos. ¿eh? Entonces, en estos países, a lo largo de estos años, lo que ha habido es una aproximación eh, solo de... Eh, a través del Islam es decir, lo veíamos solo a partir de las manifestaciones religiosas que hacían pero evidentemente mmm, el Islam eh, y, y menos aún el Corán no es un pretexto ni el único contexto de estos países, es decir que lo que estaba ocurriendo en estos países era un proceso derivado como hemos visto ahora de unos regímenes eh, poderosísimos dictatoriales de unos problemas sociales. el otro día leía eh, por ejemplo no que, que bueno que el islamismo hay que verlo y es así hay que verlo como una respuesta. Eh, de una sociedad que no tenía unos lugares en los que debatir, eh, en los que cuestionarse lo que estaba ocurriendo y el islamismo hay que verlo como una respuesta precisamente a unas carencias sociales y políticas esta gente se agrupó allí en torno al islam eh, y el islam significa muchísimas cosas y no significa eh, que todos sean radicales ni que todos sean fundamentalistas eh, ni que estos países además tengan regímenes islamistas, que esas otra cosa también que hay que ir separando, ¿no? O sea, que que muchísimos de ellos no han tenido regímenes islamistas para nada, ¿no? Pero nosotros los hemos visto a todos ellos, ¿no? Uh -huh. Como si estuvieran todo el día eh haciendo solo lo que dice el Corán, es decir, interpretaron un, un un país a partir de un texto religioso, ¿sabes? Es es algo como, bueno, como hacían los viajeros británicos del 19 cuando iban a Granada, que llevaban la Biblia Y entonces veían Granada a través de lo que decía la Biblia, porque eso era España para ellos, ¿no? Entonces es algo como totalmente ignorante, es fruto de una ignorancia, ¿no? Y también fruto de una cobertura mediática eh, que, bueno, ha sido transformada, tergiversada y nos ha ido mostrando estos países a partir de unas imágenes determinadas eh, y del Islam, ¿no? Es como si todo se centrara en que al defender eh, el Islam eran todos, pues no sé, unos dictatorios Dores y unos sometidos a unas fuerzas extrañas, ¿no? Y en definitiva lo que eran eran problemas sociales y políticos, ¿no? Problemas derivados de una gente que puede ser más o menos religiosas Y yo por los viajes que he hecho, cuanto más me he movido y he formado parte de una burguesía media alta de estos países, lo que puedo decir es que el alumno que yo he tenido en la universidad en Barcelona era eh, igual al, al alumno que yo he tenido en la Universidad Americana del Cairo. Uh -huh. Y entonces lo que querían era vestir de una serie de marcas. ¿eh? Eh, bueno, o sea, cuando yo me he movido en esa media alta burguesía, era parecidísima la globalización en todos los países, ¿no? Eh, bien fuera Egipto. Eh, bueno, eh, si te hablo de Irán, eh, que es, es el tema ¿no? de, claro. el, del que habría que hablar, pues te quedaría sorprendida ¿no? de qué está haciendo allí eh, la población y además, en un sistema en el que viven, que realmente eso sí que es, está mucho más vinculado a la religión, ¿no? Pero de cómo piensan, de cómo estudian, de las lenguas que hablan y de la música que escuchan, ¿no? Y entonces y no tiene nada que ver con lo que pensamos aquí, qué está sucediendo en este eh, o qué ha sucedido en esos países. Es decir, necesitamos más cultura eh, y más educación y más historia, ¿no? Eh, y menos estereotipos, informaciones eh, sesgadas, ¿no? Y con una una intención también ¿no? que se ha creado. Y bueno, respecto a lo que me decías al comienzo de uh -huh. la entrevista, Oriente y Occidente están mucho más cerca y han estado siempre mucho más cerca de lo que nos han hecho ver o creer eh, los ideólogos y los pensadores, sobre todo occidentales y norteamericanos, ¿no? y están muy cerca. Pero es curioso porque ahora estabas a, hablando de diferentes ejemplos de, de países, nosotros a uh -huh. lo largo de estos últimos tiempos, pues parece que lo ponemos to todos en un mismo saco, ¿no? Hablamos uh -huh. de Libia, de Túnez, de Egipto, de Yemen, hablamos de revoluciones en plural y no sé si lo que tendríamos que hacer es analizar un poco cada país de manera individual. Sí, no, hay que hacerlo y además se está haciendo. Yo estoy por decirlo de una manera contenta, con con la cobertura que se está dando en los medios de prensa, en muchos, ¿no? ¿Cómo se puede seguir eh, eh, esa pluralidad eh, de visiones que hay en todos estos países? Los elementos de revoluciones democráticas se han contaminado rapidísimamente, cosa que es eh, estupendo, eh, y todo esto se ha contaminado, gracias lo sabemos a las redes sociales, pero al mismo tiempo eh, en cada país están ya adquiriendo unos procesos diversos eh, y llegarán quizás a un mismo estado, ¿no? pero claro, no tiene nada que ver eh, cómo se va a suceder eh, las revueltas que si se están sucediendo en Yemen, en Bahrein, en Irán quizás, o Marruecos o en Siria. ¿no? Y lo que tendríamos que hacer quizás es también adelantarnos, adelantarnos porque eh, deberíamos haber sabido que en Siria iba a ocurrir. Bueno, pues hay que adelantarse a eso a lo que ocurra. Digo desde aquí, ¿no? Un poco verlo. Arabia Saudí, quizás llegue también Arabia Saudí. Entonces habría que ir viendo ya qué va a ocurrir. Pero si sí, la pluralidad es diferente en todos estos países y hay que recorrer su historia y sus características. Pero al mismo tiempo es verdad que las revoluciones han llegado eh, de la en el mismo momento, ¿no? Se han contaminado rapidísimamente, pero ya están teniendo formas diferentes, porque son países muy diferentes. Y si además hay que pensar que los debemos eh, de dejar, eh, si hay que intervenir, hay que intervenir, pero hay que dejar que ellos mismos vayan organizándose como se está haciendo, eh, pues tendrán tiempos diversos hasta que se vayan, ojalá, en ellos, en todos, instaurando, pues, esa eh, democracia, ¿no? Están teniendo ya todos unas experiencias ...muy diferentes... Uh, veo que podríamos estar hablando casi que sí. una hora sobre sobre este tema porque sí. es sí. interesantísimo analizar todo lo que está pasando uh -huh. sobre todo desde el punto de vista de alguien pues eso, que decíamos que ha estado viviendo eh, y viajando mucho por esos uh -huh. países y que tiene otra perspectiva un poco más desde dentro, no no tanto sí. externa como la que tenemos nosotros. Dejaremos un poco para la conferencia que decíamos de este viernes. <risa> Recuerda que podríamos sentir la Patricia Almarcegui profesora y ascriptora de literatura comparada, precisamente precisament aquest divendres, dins de la inauguració, la conferència inaugural de l'Aula d'Extensió Universitària de Montgat. Serà l'acte a la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat a partir de les 7 de la tarda. O sigui, I a més, doncs hem de dir que al finalitzar la xerrada i hi haurà una copeta de cava per tots els assistents, així que ho teniu tot. Patricia, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.